Eh, Lucas, de la Agrupación de Trabajadores de Reparto. Buenas tardes, Lucas. Juan Pablo Bertolini, te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, Lucas. Eh, sabemos que ayer estuvieron manifestándose en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde más, Lucas? ¿Nos contás un poquito de la movida de ayer? Sí, fue sobre todo en lo que es la, la provincia de Buenos Aires, en el obelisco, <coughs> ah, perdón, en el obelisco, en La Plata, este Plata, eh, y en la zona norte, también de la provincia de Buenos Aires, bueno, se realizaron distintas eh, acciones que, eh, bueno, eran por el reclamo, digamos, de, de lo que es la, la inseguridad que estamos sufriendo, sobre todo poniendo el eje en que La inseguridad que sufrimos, digamos, es el resultado de las condiciones laborales en las cuales nos encontramos. Claro, claro. Haití iba a ser un desdoblamiento tempranamente, Lucas, porque ustedes ya en febrero estaban visibilizando reclamos por inseguridad debido a, debido a robos, más que nada, pero alguna, alguna corridita, algún robo, algún asalto, este, pero con la llegada del COVID-19 y la correspondiente cuarentena, Lucas, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que se agregó o se agravó? Y bueno, como bien decís, este, ya en realidad ¿no? desde febrero, desde, muchísimo, desde que llegó esta actividad a la Argentina, nosotros... Somos víctimas de robos, de, de asalto, de todo tipo de, de inseguridad y con la llegada de la pandemia, bueno, se le ha agregado que hemos estado absolutamente expuestos a, al contagio. Este, si bien no tenemos, digamos, gran número de, de compañeros infectados, bueno, hemos estado en, en una situación de exposición permanente, realizando envíos por, por 55 pesos y teniendo que estar en la calle durante, en jornada de, de 10, 12 horas diarias para poder alcanzar un ingreso relativamente este, digno. También, Lucas, se le agrega una cantidad de compañeros fallecidos ¿no? en accidentes durante la cuarentena específicamente. Lamentablemente, sí, varios. Este, nosotros habíamos llegado a contabilizar ocho entre uno que lo asesinaron en un intento de robo y, y otros siete que fallecieron en, en accidentes, eh, llegamos a esa trágica suma de, de ocho compañeros muertos. Lamentable, lamentable, pero además, este, eh, mientras estábamos en casa, Lucas, veíamos este, un poco con atónitos y atónitas esta situación, pero entendíamos que ustedes se habían transformado de alguna manera en uno de estos grupos de trabajadores y trabajadoras que quedaban eh, como, como esenciales y que quedaban en primera línea frente a la pandemia Pero esto, como vos bien lo explicabas, este, es un padecer de las trabajadoras y trabajadores desde el principio porque las empresas se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos de, de ustedes como trabajadores y también ahora se han negado a brindarles elementos de seguridad. Bueno, el tema de los elementos de seguridad ha sido uno de los principales motivos de Este, de los elementos de higiene sobre todo, de los principales motivos de las huelgas este, que hemos realizado, y después, bueno, ahora en este último tiempo estamos poniendo también el eje en el problema de la inseguridad propiamente dicha, de que necesitamos algunos seguros eh, o, o de que las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar sean las empresas quienes se hagan cargo, este, justamente de cubrir si si si nos las roban y, y bueno y como bien decía digamos en toda la, la cuarentena hemos estado de esta manera expuestos este sin que para nosotros y hemos sido considerados sencillos, sin que para nosotros eh, digamos nuestra situación laboral cambie es decir nosotros seguimos trabajando igual que hace un año eh, eso es notable, es decir ¿no? la tarifa que a nosotros nos pagan por cada envío no se ha modificado en todo este último tiempo. Lucas, ustedes estaban buscando tener una mesa de diálogo con eh, las empresas, eh, ahora si querés las nombramos, eh, y, vale. y el gobierno con alguna gestión a través del Ministerio de Trabajo. Eh, qué era lo que estaban buscando, porque está. Eh, quiero terminar de fondo con la cuestión policial, Lucas, eh, pero primero pasamos un poquito por, por el detalle de tantos aspectos con los que tienen que estar lidiando y, y la situación económica, justamente, cómo, cómo cobran, nos estás compre, con, contando que desde hace un año cobran lo mismo, exactamente. Exactamente, sí, nosotros cobramos a través de una tarifa base y eh, una bonificación por el tema del kilometraje, de la distancia. Este, y esos valores no se han modificado, digamos, en, en todo el último tiempo. Y, y bueno, y nosotros hemos buscado justamente algunas de las caravanas que hemos realizado, las hemos dirigido hacia los Ministerios de Trabajo de la Nación y de, la provincia, y de las provincias también, con el objetivo de reclamar, de exigir que, que, bueno, que el Estado intervenga y sienta a las empresas porque tienen la potestad, tienen los contactos, digamos, saben cómo funcionan las empresas y entonces le reclamamos al Estado que intervenga y que intermedie para poder dar una respuesta frente a esto. La realidad es que no, no lo han hecho, este, han dejado que, que las empresas hagan Y las empresas han tenido un crecimiento exponencial que no se ha visto tanto en comercios adheridos, en clientes, en ventas. Y todo eso no ha significado para nosotros, como te dije, ni siquiera un aumento en el pago por cada kilómetro que nosotros realizamos con una entrega en la mochila, en la espalda. Entendemos, Lucas, también como sociedad que el laburo, trabajo formal de repartidor, de repartidora en la Argentina... Se podría decir que es relativamente nuevo. Ahora bien, con el año 20 en la mano, este, el teletrabajo, por ejemplo, ya consiguió una ley específica, será discutible si es beneficiosa o no, la veremos también con el transcurrir de los, de los tiempos. Pero ¿por qué pensás que eh, el sector de ustedes no, no consigue eh, el impacto que buscan estas movilizaciones, manifestaciones, esta visibilización que la van consiguiendo? ¿Pero qué ¿Qué es lo que estaría faltando, eh, Lucas? Bueno, sin duda es que es un gremio com complejo, es una actividad compleja porque hoy en día un, digamos, uno ingresa al mundo del trabajo en las aplicaciones justamente descargándose una aplicación en el celular y salvo alguna, alguna que otra empresa que es, que es un poquito más seria, y que te hacen por ahí firmar eh, algún tipo de, de contrato el por ejemplo en Rappi uno entra guarda el perro uno entra descargándose nada más que una que una aplicación entonces esa flexibilidad para el ingreso también es una flexibilidad para el egreso es decir los compañeros todo el tiempo por ahí uno reparte uno o dos meses y consiguió algo y dejó de repartir claro. este También, bueno, esto hay que decirlo, la ideología que impone la, la empresa de que nosotros somos, de que manejamos nuestro horario, este, de que, bueno, como dicen vulgarmente, somos nuestro propio jefe y todo eso, sí, sí, sí, en, sí. en algún sector de los compañeros, digamos, P tiene prende, una cierta llegada. Prende eso. Prende. Y también, bueno, hay muchos prejuicios, digamos, hacia la organización Este, sindical, lógicamente la manera de, de combatirlos o de tratar de cambiar todos esos prejuicios e incluso esta idea también de, de la empresa sobre la base de, de intervenir, de promover la, la lucha, de visibilizar como decís vos también este, y bueno y de explicar, explicar y explicar de que la situación no es como nos la pintan y de que en realidad para poder alcanzar un ingreso digno hay que estar 10 horas en la calle los 7 días de la semana. Haciendo un esfuerzo importantísimo porque andás en la vía pública, andás entre el tráfico, Lucas, pero además entendemos que este tiempo es muy, muy particular, que también corren riesgo sanitario muy importante con tus compañeros, con tus compañeres, y a eso también hay que agregarle la, este, bueno, la negociación permanente territorial que tenés que hacer, con la policía, con la delincuencia, con zonas liberadas, dicen ustedes, eh, todo esto laburando para Pedido Ya, Rappi, Globo, ¿qué otras empresas hay, Lucas, que nos puedas contar a la pasada y decirnos también de cómo está la representación de ATR, de la Agrupación de Trabajadores de Reparto en el, en el país? Están en Buenos Aires, en el Conurbano, ¿en qué áreas más? Bueno... Aparte de las tres que nombraste vos, que son las tres principales, está también Uber Eats, que sería la rama de, de reparto a domicilio de comida este, de la famosa Uber, digamos, de traslado de pasajeros. Este, y bueno, eh, tenemos, como, como señalabas, digamos, este problema de de la inseguridad, de los robos, nosotros denunciamos la zona liberada no como eh, contraparte, digamos, no como, este, como un reclamo de mayor presencia policial, de, de reforzar a la policía en los barrios o en las calles, porque la policía está, sino lo que, la denuncia de la zona liberada y el reclamo de que se terminen es de, digamos, señalar o de denunciar la connivencia que hay entre el aparato policial con los distintos sectores de, del delito ha habido varios ejemplos, digamos, a lo largo de la historia. Bueno, la bonaerense implicada en delitos de, digamos, no estamos diciendo nada nuevo con esto. Tal cual, tal cual. Sí. Eh, entonces, bueno, nosotros hacemos esta denuncia. Y centramos el eje justamente en eh, el problema de la inseguridad. Es que nosotros somos repartidores que estamos en un ámbito laboral que es la calle, desarrollando nuestra tarea laboral. Y quienes nos emplean, quienes nos dan esa, este, quienes deberían reconocer esa relación laboral, que son las empresas, no se hacen cargo de nada. Y por eso es que centramos el reclamo en que haya seguros, que haya. Este, Bueno, seguros de vida, seguro por las herramientas, incluso una cosa, por ejemplo, nosotros planteamos como las aplicaciones se manejan por rankings, por puntajes, este, si uno rechaza un pedido por considerar que tiene que ir a entregarle una zona peligrosa, te bajan del ranking y por lo tanto empezás a ganar menos. Entonces rechazamos también esos sistemas de, de, de puntaje, de ranking, y reclamamos poder rechazar un pedido sin ser sancionados. Bueno, dicho todo esto, digamos pasa a la otra parte de la pregunta que tiene que ver con el tema de, de la representación de ATR. Nosotros como tal somos una agrupación que nos hemos puesto a la cabeza de la lucha porque, como te decía, No tenemos organizaciones sindicales o gremiales que, que nos representen, pero nosotros formalmente somos, no somos un, un sindicato ni, ni una asociación. Sí entendemos que es importante que los trabajadores discutan, este, discutamos cómo nos empezamos a organizar en torno a, este, bueno, de manera sindical para poder defender nuestros derechos y poder reclamarlos con más fuerza. Y tenemos presencia en Bariloche, este, con compañeros organizados, en Córdoba, en, en Mendoza, bueno, en provincia de Buenos Aires, en Capital, en provincia de Buenos Aires también en Mar del Plata. Así que, bueno, estamos presentes en, en distintos lugares donde funciona la actividad. Donde funcionan estos servicios. La verdad es que se, de, se nota, Lucas, que es un bolsón, digamos, una zona de laburo. Este, totalmente liberada flexibilizada de hecho y donde este, mientras no haya la competencia del Estado para intervenir en esa relación, va a seguir siendo muy asimétrica con semejantes empresas enfrente con esos nenardos. Lucas, te, te convidamos a quedarte en nuestra agenda y a seguirnos contando cómo mueven los reclamos por más seguridad en el grupo de laburantes que representás de alguna manera en este momento y te convido también a tener una última reflexión para cerrar este encuentro. Gracias, Lucas, desde ya. Bueno, eh, sí, como última reflexión, creo que lo más importante es que continuemos, digamos, que los trabajadores digamos nos sigamos organizando, que tengamos como eje este, el reclamo del reconocimiento laboral en unidad también con otros, con otros sectores de los trabajadores. Nosotros apostamos mucho, Este, a eso, así que, bueno, vamos a seguir desde ATR organizando, eh, interviniendo, fomentando entre los distintos repartidores esta unidad de los trabajadores y, y la lucha de los trabajadores por sus derechos, así que bienvenido sea todo espacio que sirva para difundir este, nuestra lucha. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que decís, Lucas. Y bueno, eh, nada, nuestra solidaridad con la familia, con todas las familias de todos tus compañeros que fallecieron en la cuarentena y con los que están sufriendo la violencia policial de todos los días. Más adelante, bueno. si te, te vamos a convidar a hablar un un poquito más extensamente sobre y puntualmente sobre la cuestión de los abusos policiales y, y demás, que sabemos que sí, existen, que... Lucas. Que han sido exactamente en los últimos días tuvimos un compañero detenido este, y ahora que está, está siendo procesado justamente por un abuso policial y bueno, abusos policiales también conocemos muchos y tenemos el caso lamentable de Facundo Astudillo Castro en estos días también. Sí, sí, sí, todo tiene que ver con todo y sobre todo todo tiene que ver con las policías brutales. Este, te, te, le mandamos una solidaridad también fuerte para tu compañero Ulises y te repito, Lucas, te convidamos a prontamente contarnos en, en detalle una vez que haya habido un pasito más en cómo, cómo se va desenvolviendo el caso de Ulises González. Gracias. Bueno, eh. muchísimas gracias. Eh, Lucas es un trabajador repartidor, uno de los repartidores que anduvieron en la Argentina, en todo el país.